En Onda Cero, gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. Bueno, pues buenas tardes. Son las 7 y 6 minutos y estamos en directo en, en Onda, iba a decir Onda Deportiva, pero no. Esto es la tertulia deportiva. Estamos en directo. Son las 7 y 6, decía, y aunque por ahí se ha colado algo que no, no correspondía, algo que no tenía que Cierto, entrar, cierto... Pero ha entrado, ha entrado y bueno, no pasa se nada... Se ha ¿no? colado, sí, sí, se ha colado, como tantas cosas hoy... Se han colado hoy, más cosas que... <risa> don Antonio Egiciano, buenas tardes... Buenas tardes, don Jesús Cerón... Yo no le estaba diciendo a usted nada, decía que... Yo a usted tampoco, yo simplemente estaba hablando... Podríamos decir que ha sido los duendes de la radio... Ya, pero aquí duendes no hay, vamos a dejarnos de rollos... Ah, ¿no? No, aquí es la mano técnica... Ah, vaya, usted mismo se echa las culpas por, por no, supuesto Pero vamos a ver, ¿por qué tengo que andar con rollos de duendes, payasos o espíritus? No, eso sido yo <risa> Claro Bueno, bueno, si, si de, de payasos y de fantasmas, pues sí Está el mundo lleno <risa> no, no me digas Hombre Si al final vamos todos al mismo lado Ya te digo, somos carne de cañón <risa> Bueno, bueno, ¿cómo se presenta el fin de? Pues bien, no está mal No, ya veo, ya Venga, vamos a ver los payasos que hay en Orihuela. Bueno, vaya cara que han puesto por aquí los que por están... Por lo de siempre, ¿eh? Pedro Pagana ahora mirado para arriba y ahora he dicho, Dios mío. Y Emilio, pues no por lo ha dicho... No retorno. Nada. Eh, me, me dicen por ahí que no tiene retorno. Emilio, ¿tú tienes retorno? Ni envío Estamos oyendo a, a vos en viva. Ah, ¿sí? Bueno, no. pues vamos a ir ver cómo lo podemos solucionar. Culpa porque, mía, no eh, es... No, no, Ahora volvemos, Emilio y yo. No, no, sí, si aquí está todo. Estamos bien en el puesto. bar Oye, hoy tenemos porra del Barça-Madrid Ah, vale Hombre Vale, qué ganas tienes de que pongamos que pierde el Barça Hombre, por favor Bueno, estoy en ello Ya, ya Bueno, pues no sé Vamos a ver si podemos solucionar mientras lo de Emilio y lo de Pedro Y si, si no lo solucionas de... no pasa nada, No, ¿eh? no, no sí, aquí está todo bien puesto Yo no sé, no sé qué puede ser Pero vamos, ¿no? ya ya daremos con lo que sea A nosotros se nos oye ¿No? Sí, sí Ah, bueno, a nosotros por no nos, nos importa Esto ya está Lo que digáis es vosotros que a nosotros eh, nos da lo mismo nosotros, no, no, no, Nos resbala Yo ver. por Antonio Sala y Vaya. Antonio Marís están ahí. Sí. Pero por lo demás, nada. Sigue pues... tú con lo del teto. <risa> Emilio, eh, mira, no, no voy a. ¿Tú dónde estabas el viernes pasado en eso, no? En la Liga como del para Teto. Que como no vimos a nadie, vamos a hablar cuando no, nos dé la gana. qué dice, no oís eh, Emilio. Nah. Digo a, a este, a Tony. No, que Tony palabras, dice Que los auriculares no funcionan. Vale, ahora mira, vamos a ver qué pasa. Dice Tony, que a mí sí si me oís. A ti si te oímos sí. porque tenemos la puerta abierta Por eso, para que entren los humos Los malos humos Que por aquí hay humo Hay humo vicioso ¿Pero sí, nos sí, vamos sí. los tres ahí con tu micrófono? ¿Qué o dice, o no, no, dice Tony y Emilio que, ¿Qué hacías la semana pasada si estabas en el teto? Bueno <risa> que Ya no viniste ¿Te cachaste. <risa> ¡Como no me oyes! <risa> ¿Es que no te oigo? <risa> Tengo que decir una cosa antes de continuar Y yo en el tuyo <risa> Por si la mosca No sé de lo que estamos hablando pero no, compa. Por si acaso no. Hoy lo vamos a hacer así Y vamos a hablar de lo que nos dé la gana Emilio y yo, vamos a yo. al oficio Budo Y cuando queramos lo, vamos a, lo, lo que nos dé la gana y cuando queramos Bueno, bueno Decía, decía yo Caca buenas tardes. <risa> no me han <la> dado paso. <risa> Emilio. No, pul... hola, ¿qué tal? espera, eh, hola, -Jesú, hola, escucha? ¿Qué Jesús, escucha, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Sí, vamos a publicidad. Sí, sí, sí, sí. pero antes o sea, de publicidad quiero decir una cosa, a ver si me dejas. Ah, que va a dar los Prisa. Quiero decir que la semana pasada, la porra, hubo dos aciertos. Bueno, hola, uno será el seguro porque.. No fui yo, no fui yo, no fui yo. Ah, vaya, hombre, por Dios. No fui yo. Y los dos aciertos fueron del mismo. Anda, no, no de, estoy... de Alberto Cerón, de mi hermano. Como no he estado hoy aquí, luego no, bueno, se anula. <risa> luego decidiremos a ver qué hacemos. Dale una a tu madre. Se anula <risa> <Saluda>, la morra. <risa> <risa> luego decidiremos a ver qué hacemos. O sea... <risa> 7-10, a ver, a ver esa, bueno, esas bueno, cuñas, nada. a ver esas cuñas. <coughs> cero Vega baja. La belleza es salud y Pharma Estética te cuida. Pharma Estética pone a tu alcance todos los cuidados para belleza de una forma saludable. Pharma Estética innova con lo último en tratamientos de botox, rellenos, ácido hialurónico, vitaminas, todo aplicado por cirujano plástico. Pharma Estética te cuida. Número de registro sanitario, 8952. Primera consulta gratuita y financiación gratuita a 12 meses. Farmaestética está en Torrevieja, en calle Antonio... Año Machado 115 primero a frente Mercadona Centro teléfono 96 571 6269 69 Farma Estética te cuida. De por Hay pasión, hay sentimiento. hay para ti un beso y una flor. Nino Bravo el musical. Nino Bravo, su vida, su música El sábado 28 de noviembre en el Teatro Circo de Orihuela Dos únicas funciones a las 8 y a las 10 y media de la noche Nino Bravo, el musical Venta de entradas en ticketmaster.es y en la taquilla del Teatro Circo ¿Algún plan para este dissabte? No, ya había pensarres. ¡Eh! ¿Y si que de a casa haciendo senderismo? ¡Fed! ¡Ya creí yo el saltres. Si pensas hacer una escapada, quédate a la comunidad. Los más de 20 natural, Naturals, los seus inigualables parajes y la segua amplia oferta de turismo rural. Comunidad Valenciana. quede a casa. La confianza. Generalitat. Poner en tu mesa lo mejor todos los días. Elegir para ti las mejores frutas y verduras. Ofrecerte siempre la máxima calidad. Cox, sabor todo el año. Lleva a tu mesa lo mejor del campo y de la tierra, con toda confianza. Cox, sabor todo el año. Disfrútalo. Canta Juego llega a Torrevieja Será el domingo 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes Infanta Cristina Canta Juego, el mejor espectáculo para los niños Ven, canta y baila con nosotros Puntos de venta en Orihuela y Elche Sprinter En Alicante Discos Merlín En Torrevieja, Carrefour, Sprinter, Centro Comercial Habaneras y en las taquillas del Teatro Municipal Y en el Corte Inglés y Servicam Produce Horizonte Musical Organiza Ayuntamiento de Torrevieja Cafetería-Restaurante Maramar en el Embarcadero de la Mata te ofrece un marco incomparable para degustar los productos de nuestra comarca. Somos especialistas en arroces, frituras y comidas caseras de la Vega Baja. Nos encontrará en la Avenida de la Sal 7, Embarcadero de la Mata, Torre Vieja. Reservas y consultas al teléfono 96-692-6143. Todos los miércoles pruebe nuestro cocido de la Vega Baja. Cafetería-Restaurante Maramar, tu lugar ideal Onda Cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM Pues una vez solucionado el problema de, de ya, los... Ya era hora, sí no, Era un circuito integrado, <risa> sí, que se había deshecho ¿no? el, el, chip, el chip hecho una caca Emilio, me oyes, ¿eh? Dime, Antonio. ¿Con Esto, qué? ¿Con te qué? estoy hablando desde la ventana. Con el teto. ¿Eh? Que cuanto más ta cacha. O el 5. ¿Eh? También. Esa es la del culo, de bueno? la inco Bueno Bueno, hay gente para presentar Sí, sí, pero... sí, por eso digo Que una vez que ya está solucionado los eh... Por cierto, es que, es que por si cierto si no, no van a hablar, eh bueno, Yo es que creo sí. Y también tenemos llamadas telefónicas Pero yo creo sí, que sí. no ¿Que Presentarnos, presentarnos este... no, no, no lo no, hemos no, presentado Pues presentado solo Hombre, porque no teníamos retorno Vamos a hacer las cosas bien Pedro, buenas noches Hola, buenas tardes Noche ya está de noche Emilio Ortuño, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Estás? <risa> <risa> pues sí, con Mar de esta, me levanto y me voy. <risa> bueno, y ahora sí, vamos a saludar a los que están pacientemente esperando. Hay que... gente en el estudio y gente fuera del sí, estudio. Sí, sí, lo sé, lo lo sé. Te... ¿Tenemos lo sé. ambientación? Hombre, por favor. Esto, cada vez parecen más los pacientes están de los... Están en, cala, los, en de calamocha, de los calamocha escuchándonos. Ah. Parecen los de los centros de salud esperando su turno, pues igual. Antonio Marí, buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted ya impaciente o sigue paciente? No, no, paciente, paciente Ah, bueno De aquí al pabellón, sí, que... efectivamente Sí, sí, hay que ver lo que hay que esperar y que hay que aguantar, ¿verdad? No, nah, no, por Dios <risa> ¿Para tomar vino? <risa> Sabía que tenía que salir. Emilio, te echamos mucho del menos el viernes pasado. Estoy, seg estoy seguro de y lo bien, bien que hablamos de ti. Oye, Dale. oye, ver, antes de, de oye. Tomar, antes de que antes de que se me, se me olvide. Somos lo... unos cabrones. No, ¿eh? no. Fue una oda asquerosa. No, no te puedes imaginar qué peloteo Emilio. fue un peloteo asqueroso Sí, sí, sí total. Un peloteo asqueroso. Hombre. A mí me desquiciaron. De es mejor caso, que no falten, porque si no. Lo empecé yo de broma, oye, y todos siguieron. <risa> ah, y venga, y venga, y venga. Ah, pues entonces voy a faltar. <risa> sí. Bueno, no te lo puedes mirar Confa. Es que faltar Sí, mira cómo fue mi lío que me tuve que levantar e irme, porque ya tanto peloteo. Sí, no, lo eso pongo. sería desde los... una cosa. Una cosa sí, una eso cosa. sería superior a tus fuerzas. Sí, sí, sí. más de verdad. Y Antonio aguantando. Eh. Sí. sí. Yo quiero ver Venga. hasta dónde podemos. Ahora cuando llegue su minuto de... de... No, ahora ya es de gloria, cuidado, ¿eh? Gloria, sí. Dos victorias Por como dos caderas, El minuto de pena. El... El... El minuto de pena ha vuelto a ser, a ver, va a, a ser otra vez de gloria. Tony egiciano sí. tú de dulce tú que lo estás viendo tú que lo estás viendo ¿qué, qué cara está poniendo Antonio Sala? ¿está aguantando? Se, se ¡Hombre! ¿se está, está mordiendo el labio sí, inferior? No, vamos, es verdad, está cuando ¿es ¿está aguantado o reprimido? <risa> ¿se ha vuelto colorado morado? No, está, no, no, no está esperando está esperando ¿pero pacientemente? sí, sí, sí bueno, tú no sabes quién es Antonio se si va, va a convertir cualquier día en un minuto en una mala leche yo no creo que verdad. el pensador de Rodín es Antonio Sala ¿sí? sí sí, ¿Sí? Bueno, nada, vamos a ver si es así, tendré que saludarlo porque si no se pone morado ni nada, pues no. Buenas noches, Antonio Sala. Antonio Sala, buenas noches. Buenas noches, desde luego lo que inventáis para disculpar un retraso, ¿eh? Que por cierto, Qué bueno sois. que viene más tarde, no por nada. Sí, Ay, no. pero vamos a hacer una cosa ahora. Ahora hablaremos del balonmano, pero como sabéis, a partir de ahora el club de Sevilla juega los viernes, así que voy a pedir un suplemento para ¿Sí? que a partir de ahora, como es a las ocho y media, nos paguen el taxi que nos lleve al salir de la tertulia al pabellón a ver el partido bueno, de balonmano. Eso está, eso está hecho, pues. eso Eva, estará va, hecho, ¿no? Aumentamos un poco más un poquito, el sueldo, sí, sí, un diez más de lo que cobras te va bien. Sí. Pero si, un, si quieres un 20, ponte un 20 Yo creo que el taxi llegará, llegará al 20 <risa> Tú ponte lo que tú creas necesario. <risa> no escatines. ¿Tú sabes si el, el marido de Lola es taxista? No. Pero Pedro trabaja en un banco entenderá de cosa. Lola. Sí, porque ya será sí, marido. ¿Eh? Sí, ¿Eh? sí, sí. Porque antes eran novios. Os es que, verdad... oh, voy a decir una cosa. Nos reímos mucho con el tema de Lola, pero antes nos escuchaban Lola y dos más. Má. Ahora se, ya yo creo Ahora que eran... Lola y tres más. Ahora es Dolores y dos más, eh. Yo no sé, no sé. No sé no yo yo no te digo a ti hay... que bueno, me voy a callar, pero. si yo te dijera Escucha, Pedro, si tú supieras. ¿Quién nos oye? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo, dilo bonito. No, no, no. Don no, Florentino. Me, me, me. No. <ríe> Por ejemplo, nos está la casa donde viven por la farmacia. escucha. Pero nos está oyendo Javier. Hola, Javier. Buenas <risa> tardes. Hombre, el vamos a... <risa> Javier, Javier. Vamos a hacer las cosas. Vamos a <risa> hacer las cosas bien. Las aguas servías. Aquí el que tiene que saludar soy yo. Sí, pero si te dejamos <risa> Ay, a ti, amigo. se acaba el programa. <risa> no, no, es que no es que te vamos a dejar saludar? Hoy es el día mundial de los pacientes. A ver cómo A ver, cómo saludas a Javier. a ver. A ver. Don Javier de Maramar, buenas noches. Muy buenas noches. Y el respetuoso sí. responde otra vez. Claro, claro. A ah. si en algún momento quiere mandarlo a algún sitio a tomar. A no a tomar pelotitas de estas peaces. <risa> Vino. Sobre todo tú. Bueno, bueno, vamos con la porra. Javier, eres del Madrid o del Barça. Del, de Madrid. Madrid. del Madrid, ay, del Madrid, del Madrid bastante, bastante Como tiene que ser Tengo un flato Ay, ay, ay La buena pues, gastronomía pues no, no te vayas a los estudios Luego de... daré mi opinión cuando hagamos la porrita de lo que puede pasar en ese partido Ay, bueno, ay, ay Vale, pues darás tu <risa> opinión Bueno, Javier, ¿qué tal la semana? el <risa> eh, veremos, a ver, veremos. ¿Eh? ¿Qué tal eh, la semana, eh, Javier? Bien, bien, muy bien. Uh -huh. Hace buen tiempo, Sí, uh -huh. ahí ya la gente ya está un poquito más escasa, pero bien. bien. Pero bueno, no nos, la, podemos, la, no la... nos podemos quejar. ¿Y el partidito del Zurich? El partidito del Zurich, pues... <risa> bien, bien, gracias. A ese, a ese es el, el que Quien varía el <risa> tema. <risa> el Madrid no sabe aún a uno lo que juega. Bueno, pero gana, Ahora, que es lo que... Cuenta. Qué frase más va, buena esta? Va a tener suerte el domingo, que va a tener un buen maestro. <risa> bueno, vamos no, no, a ver Ahora hablando como podemos hablar de vez en cuando de deporte sí. No me gusta cómo caza la perrica para el domingo Porque el los equipos No, hablando en serio Los equipos eh, estos Y digo estos, Real Madrid, Barcelona Milan, los grandes equipos Del fútbol europeo No hay cosa que peor les siente Que es ir de víctima Cuando van de víctima suelen pegar unos meneos <risa> Y oye, y lo tenemos recientemente, es decir, el Barcelona con el Inter parecía que no iba a poder y le pega un meneo que no vea El Milán al Madrid que venía en plan de que vienen los abuelitos, fíjate lo que hizo No, es verdad, es decir, no... Mmm, es muy complicado, estos equipos hay que respetarlos mucho, pero mucho pero Eso está claro Y vale. estoy hablando en serio, eh, no estoy hablando de... quién va de víctima, Pedro Hombre, a priori todo el mundo que si el Barcelona sí. juega cien veces eh... mejor, que si el Madrid tiene todas las de perder Hombre, si comparamos juegos, por ejemplo, del martes y el miércoles, pero es que esto cuando juegan, se juntan entre ellos, Eso es, se, acabaron se acabaron las tonterías. Es ¿sabes? otro tipo de partido, es verdad. Y entonces, mmm, yo era lo que quería comentar, que no lo veo tan. Hombre, ahora mi, mi porrita será que va a ganar el Barcelona, pero, pero lo digo en serio, ¿eh? yo he pensado cuidado con las tonterías. Pedro, yo hablando en serio, he eh, pensado lo mismo que tú estás diciendo, que si eh, si vemos el juego, claro, Madrid juega muy mal. Y el Barcelona está jugando muy bien. Eso es así, entonces, claro... Eh, si eh, se plasma eh, el domingo en el partido, eh, así efectivamente, lo efectivamente. va a repasar. Lo que pasa es que yo he pensado lo mismo que tú, ¿eh? Es verdad, ¿no? Porque sí. es otra es, es otra historia. Y además, ojo, mira, eh. se me ocurre una muy cercana. El famoso 2-6 de la temporada sí. pasada. Sí, sí, que sí. El eh. Barcelona iba allí a perder el, prácticamente el liderato. Sí, y que el Madrid le iba a echar mano, ya, ya tenemos la liga. Joder, joder. Edico, Los equipos estos son muy peligrosos, ¿eh? Muy peligrosos. Sin Mucho. embargo, el otro el otro año, la, la, la Liga de Capello, ¿os acordáis de la Liga de Capello? Efectivamente, exacto, que ganó 0-1 Pues exactamente Y el Barcelona parecía que iba a ir allí, le iba a meter ya al menos y se acaba también la Liga Y él ganó 0-1 y a partir de ahí el Madrid empezó a subir, subir Exactamente, y ganó la Liga Y ganó la Liga, es que es verdad, lo digo de verdad, lo digo de verdad Ahora, hombre, si se da que el partido del Barcelona hace un partido de los que está haciendo O hizo, por ejemplo, el martes contra el Inter en la primera parte Y el Madrid juega lo mal que jugó contra el Zuri pues lo más probable es que gane el Barça. Pero es que como el partido no va a ser así, es decir, porque el Madrid va a dar allí, yo qué sé, que son jugadores muy buenos y, y no puede gastar bromas con estos equipos. No puede de todas un... formas, el favorito del Barcelona. Sí, eso además juega en casa, es normal. Pero eso de que va a ganar seguro, de que le va a dar un repaso, de que tapadinga, ya lo, ya lo veremos, el domingo lo veremos. Pues ya lo veremos. Eh, partido, vamos, si os parece, sí. con la porra y luego pues empezamos a... a un gran comentar. partido. A comentar un poco. Bueno, como anécdota de Medellín, que anoche lo oí, 1.500 periodistas han pedido acreditación para Ajá. ir. ¿eh? Solamente le han podido dar a 700. Joder. Aquí lo interesante Porque 700 periodistas Estamos hablando Que es la grada En referencia a la Oliguela Aquí lo ejemplo. interesante El que no quiera pagar el partido Y el que no tenga para verlo ¿Cómo lo veo pirateado? Eso es lo interesante A ver, tú eso de eso sabes Hombre, mucho, no, pero yo, yo es que eso vamos a Eso está claro Eso sabes mucho, dímelo Muy fácil Pones en el Google Ver online Barcelona Real Madrid Y te, te manda dos páginas Ya, esto está bien uh -huh, Y listo no. en Ver no online igual. Que online se escribe All, line, all line, all line, no? Pero line. vamos a ver una cosa, Emilio, online. Vamos, vamos pero, pero vamos a ver una cosa. Estamos viendo el fútbol de pago ya varios años. Es decir, ese, fútbol, ese partido lo da la, pero lo la pagas plataforma tú. del plus. Porque yo no lo, pago. lo da lo que tengan sí. en gol. Es decir, que yo lo tengo porque vale. tengo ONO y, y porque este... tú lo pagas. Pero es que yo no, no entiendo de que hayamos esta... Este año es el año más barato del fútbol. Hemos sí. estado pagando partidos a 12 euros, que yo lo no he pagado algunos. Y, sí. y este año por 15 euros me están dando, que no te puedes ni imaginar, que es que ya te quedas tonto perdido el lo que el año pasado los dos van gratis. Os voy a sin ir claro, mal claro, claro. decir una cosa, pasado, la, la, la semana, el, el sábado pasado, dieron el, el, Real, el Atlético de Madrid a las 6 de la tarde, el Real Madrid a las 8. ¿Y a las 10 el Barça? Bueno, sí, es sí, pero, todas mira, mira, tú, tienes ver el, tú tienes para ver el Madrid, ¿no? El Barça-Madrid sí. El Barça-Madrid ¿Y qué me va a poner de deber No, el que <risa> hay, hay que ir con un carnet sí, no va por el señor Juan Lapuerta ese Una bolsilla de burgos sí. No, pero que te quiero decir Que mira, no hay un bar que no vaya a dar el partido Sí, sí pero mira, el Barça-Madrid debería ser de interés general Claro por tanto, Es que eligen ¿no? el uno Por ejemplo, el siguiente creo que esa es Es interés general ese, El de vuelta sí. será en abierto Ajá ya, Pero claro. es más bonito el del Barça ¿En qué cadena es? Gol. gol Gol TV Gol, gol, gol, gol es gol, gol, el que lo da Pero te quiero decir no, Que hay tantas plataformas de... Que repiten lo de Gol Por ejemplo el Canal Plus El... ¿Cómo se llama? Los de... Mediapro Emilio, S, Emilio. Ca lo dan todo. Canal Plus No Canal plus Canal Plus. Que es el Plus. Es. El ca Canal Más. Que eche la Cruz. Canal Más. <risa> canal La Cruz. Es. <risa> y y Gulchiví. <Google> <risa> es decir, que el que no ve el partido es porque no quiere. Porque vale. Bueno, mañana a las 7 de la tarde no me jodan con el pastelico carne canal bus vamos a <risa> ver <risa> bueno oye como el, espero que no me esté oyendo ningún y directivo y aparte oye. y ahora tengo que que ¿sabes si lo ponen la en la directo en el, en el people? en el people <risa> En, la, en, en, en los reservatis Porque, porque pueden meter Y meterlo, va incluido la, en, en la contribución. Va incluido en la consumición sí, Y me dé Pero, sí. Emilio, tú quieres jugar al Teto Y al mismo tiempo ver el partido en Todo, todo, todo, todo, sí, sí, todo. Oye, sí, ven ¿cuándo hacer? hay que meter algún gol, no? Ya sabía yo que íbamos a hablar de deporte sí. Pero creo que en el, el, el Pivo le empacaron sí. ¿Por cuánto te sale el servicio completo? Pues ya Según el tipo de alegría que te lleve. Bueno, tengo que decir que la porra de la semana pasada lo ganaste antes... tú, ah, no. No, no, está anulada. No, no, no, no, no. no, no, no, no la ganó, pero quedó en casa. el ver. El Jayda 01 la acertó Alberto El Barrio Cristiano. Está anulada. la acertó Alberto. No ha ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Está anulada, está anulada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo normas norma, son las normas. La avisé dice Alberto de que sus aciertos serían inútiles porque no iba a estar aquí la semana que viene. O sea que no, aquí no hay que hacer nada el que no esté se anula la porra pues, el agravante fuera. de aviso quedan anulados los, los, los fuera, asientos fuera, materiales. fuera, fuera no, no, no, verdad vamos no, no aquí no se escapa ni el gato <risa> me da lo mismo que el gato no. se llame Jesús que Alberto Maré, lo único que te acordaron, va a decir es que la camuera no, no, no, no, no. acordaros <risa> como el el viernes pasado sin piedad ninguna se le quitó a Emilio el asiento efectivamente y Ahí, a mí Maré, hace tiempo Maré, otro acuérdate tú tenías dos ah, tres Emilio te han robado <risa> se han quitado dos. Bueno, vamos a lo que vamos La botella vino, no quitármela, ¿eh? <risa> Fútbol no, no Club Barcelona Fútbol Club Barcelona, Real sí. Madrid Javier Uno, dos. Ahí, bueno, está. ahí está, me gusta, me gusta Campeón Me gusta ese resultado Y yo antes de que me lo quiten voy a decir 0-1 ¡Hala! Qué <risa> aburrido el partido Pedro, sí va a ser aburrido Pedro Para ti 3-1 Emilio Empate a dos ¿Puede ser? Me gusta ese resultado. Puede ser. Antonio Marí 0-3. Oh. A lo campeón. eh Oye, pues ¿por qué no? Te una cosa, no sería la primera chorra que ha habido entre estos dos, a ver. Mira el año pasado. Eso te digo, que podría ¿no? ser el eh, principio el, del el, fin el de el no ha hecho ya su parida? No. Va, va con ella, a ver, Antonio Sala, lo primero. 1-1 1-1. Y ahora sí, Antonio. Digo, Tony, perdón. Tony. Tony. 5-2. 5-2 ¿Sí? no llegamos al set No no, esta vez no. Pensión por lluvia. Manita, yo creo que sí, pero al set no. Vale. Y además yo tengo mucha fe en el Barça. ¿Qué leches? Ni partidos de porra ni lo que sea. Eh, mañana arrasamos no, o pasaba. Pero tiene el equipo porque el equipo para tener fe. Pero que te punto. Aquí no hay más que hablar. Que los equipos estos cuando van de. Pero de, tienes de, que de, sí. de amarillos son eh, pedro sombrillos. que tu teoría es cierta que es verdad, puede haber la posibilidad pero yo te digo que arrasamos. A ver, Tony, ¿tienes fe con fa? Yo, o con con fe? fa, con fo y con toto y con teto. Que cuanto más te agachas ¿qué? Más te.. ¿Tú eres consciente que juega cristiano? Y que como si juega a Jesucristo. A lo mejor le hace falta allí alguien para Sí, ver, ¿eh? o nosotros tenemos a Judas. Bueno, digamos. Orihuela Tarrasa. ¿Qué cambio, ¿no? Barça Madrid, ahora Orihuela Tarrasa. Eh, sí, cuidadito. Bueno, ¿eh? cuidadín, con respeto que Estamos hablando del la que igual que el año pasado le dábamos por todos los lados, este año, cuidadín, cuidadín. que Este año está juego, ¿eh? Está guay. muy guay. Mm -hmm. Muy sí, guay. Sí, sí, además de verdad. Pedro, ¿qué decimos? Pues yo... ¿Qué me das? ¿Un minuto de gloria A sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, minuto, Pues te ¿no? voy a decir una cosa. El... Yo estoy entusiasmado con el Orihuela. Es decir, porque como no nos esperábamos nada... Eso es verdad. O nos esperamos pasar a puro Pues estoy, como creo que está toda la afición de Orihuela, muy, muy contenta con el equipo, cómo trabajan, cómo pelean, 90 minutos no paran de, de, de luchar, van perdiendo un partido como el de Lonteniente y hasta el último minuto buscándolo. El día del Alicante faltaban dos minutos y estaban peleando por marcar el 2-1, iban perdiendo 0-2, son detalles de que el equipo, y, y es un equipo que, que lo está dando todo, Está jugando muy bien dentro de sus posibilidades, de lo que te dejan también los equipos contrarios, que esta categoría es muy complicada. Y tiene ahora dos partidos Pues muy bueno, importantes. Tenía tres, <coughs> tenía tres. Tenía ¿eh? tres, que Pato decía que él tenía un trío de partidos para él fundamental, que era El Jeda y estos dos, que el iban por los entre los 4 o 5 de la cola. El del Jeda ya se ha ganado. Y eh. ahora tiene el Tarrasa que si... Pero claro, empieza a hacer cuenta de la lechera, pero son dos partiditos que si se ganaran se pone con 29 puntos Y eso es salvación prácticamente ya en la mano, o sea, uh -huh. un desastre Y luego tiene dos salidas duras, que es Mallorca, Renón seguido de Valencia, que va al primero y lo gana todo No, primero Valencia y luego... No, digo que Mallorca. después del partido sí, Valencia, sí, sí, de, ese trien, sí. de ese trío de partidos importantes que decía el entrenador de los a Tiene el partido luego de Mallorca, que es un equipo que está ahí disparado Porque es que gana y además mete goleadas incluso en muchos partidos Uh -huh. Luego un partido duro en casa otra vez, que es el Badalona y sale el último partido de liga a Barcelona a jugar con el en el Mini Estadi. Si ganan estos dos partidos, yo pienso que va a, podría ser que diera, no digo yo la campanada de jugar la promoción, pero sí de estar arriba como cuando nos creíamos que iba a estar abajo. A Pato lo hemos tenido en onda deportiva hoy al mediodía y le he preguntado precisamente por eso, ha hecho mención de ¿Qué ideas más claras tiene, sí, eh? eh, sí, sí, es sí, impresionante, es, es, impresionante, chavales, es eh. impresionante. Yo le he preguntado que después de, de estos tres partidos que él eh, había comunicado como claves, si se ganaban los tres, que el primero de ellos ya se ha ganado, si se ganaban los otros dos que quedan, sí habría que ir pensando la posibilidad de pensar en otro objetivo, que no es la permanencia, y me ha dicho que no. Él dice que hasta que no coja 43, 44, 45 puntos, y luego a partir de ahí sí ya quedan partidos, vamos a ver lo que pasa. Pero como el equipo salió pensando en salvarse, Uh -huh. Pues lo mejor es llegar a eso Pues ¿Y es? a de ahí Pues que es lo que pasó El Torrevieja el año pasado sí sí. Una, sí, sí una trayectoria muy parecida El Torrevieja también salía el año pasado Un equipo más bien decente Vamos a ver Tal, salvar la categoría Oye, y pum, pum, pum Se fue dando cuenta, coño Que, que le llegó la última hora Y pegó un arreón Y, jugó y, la y se jugó la promoción. Sí, sí Pues sí, es un sí. caso muy parecido uh -huh. Bueno, pues eh, al Alilo Lo que has dicho antes, Pato Es cierto que Que eh, es, Tiene muy claras las ideas Y es muy sensato Y la verdad es que Cada vez me sorprende más se Está haciendo una cosa uh -huh. Con los porteros Impresionante uh -huh. Todo el mundo coge Apuesta por un portero Y se olvida del otro Y este en cambio dice Que él tiene dos muy buenos porteros Y, y que jugando. no tiene por qué Arruinar a uno está Y tenerlo jugando. desmotivado ¿Está Y están jugando, jugando los dos? dos Sí, sí Ahora mismo sí, sí. creo que van 14 partidos Y creo que han jugado Unos 7 u 8 Y el otro 5 o 6 partidos Es decir que Van casi y el momento. domingo cuando a nadie se lo esperaba va a a jugarse allí la bichola porque era un partido muy importante, dejaba al Jeida ya muy descolgado. ¿Y, jugó y saca a Ricardo después de cuatro o cinco partidos sin jugar uh -huh. y le hace un partidazo. Muy Eso bien. es que están motivados esos porteros. Sí, muy bien. Sin muy duda bien. alguna. Y antes de que digas el resultado, decir que para el partido, el próximo partido fuera de casa, que va a ser en Valencia, frente al Valencia Mestalla. La Asociación de Aficionados Oriafi ya ha organizado, o va a organizar otro viaje, como hizo en Villajoyosa, y que este domingo en Los Arcos, durante el partido frente Alta Rasa, ya se puede, todo aquel aficionado que quiera, puede reservar su plaza de autobús. Eh, en la tienda oficial de Lorihuela en el campo de Los Arcos, se podrá hacer esa reserva, repito, el domingo de tres y media de la tarde... Hasta que termine el partido del Tarrasa Y también el jueves Para aquellos que no puedan hacerlo el domingo También se puede hacer el jueves o el viernes En horario de 6 de la tarde a 8 de la tarde Va a haber gente, ¿eh? si se gana sí. el Tarrasa Va a haber bastante desplazamiento sí, sí, sí, sí, de sí. gente el viaje, Valencia, ¿eh? el viaje vale 7 euros para los que son socios De esta asociación de, Oriol, de Oriafi Y 9 euros para los que no son socios No va incluida la entrada La entrada sí. más o menos será rondada los 7 euros Que se pagarán en el autobús durante el viaje uh -huh. Y dicho esto, Pedro, Orihuela, Tarrasa Vamos a votar por un 2-0 esta vez 2-0 Emilio 3-1 Javier 2-1 um, Antonio Marí 1-0 Antonio Marí va a lo seguro <risa> Antonio Sala. 3-2 mm, La verdad es que no somos un equipo de muchos goles Por eso, por eso Tony 3-0 chicos te has Tony, equivocado Tony por favor ¿Te has equivocado? Ya no quedan números pequeños Es que le voy a dar Tony una oportunidad, oportunidad, oportunidad Le voy a dar una oportunidad a Es que Pedro ha pegado una charla Que me ha dejado sí. hecho polvo Y casi no, me no, ha convencido no, no. Te voy a decir una cosa Lo lleva escrito Sí, es, es, es verdad, ¿eh? No charla Ha una no charla no, no Que ha sido, polios. vamos Ahí me ha dejado hecho polvo Pues mira eh, pues A ver si he echado otro El Orihuela Me toca Me toca mi Me toca mi resultado me toca mi resultado la Orihuela va a conseguir la primera goleada de la temporada 4-0 coño ¿alguna vez tiene que conseguir una goleada? ¿cómo vamos a ir a ver luego el partido del Barça-Madrid? sí <risa> Torrevieja Riba roja Antonio Salat un minuto de gloria Chileo. bueno pues lo que queríamos dos partidos ha ido ganados con esa marca de la casa que es la entrega en un, el último partido, en un campo muy difícil, de un equipo que no hay a olvidar, solo ha encajado cinco goles, uno de ellos el que marcó Piquero, y que ha demostrado que puede, por lo menos, a pesar de las dificultades que todos conocemos, estar más o menos en la zona tibia. No digo ya arriba, sino en la zona tibia, que es donde creo, sinceramente, que nos corresponde, porque en las primeras jornadas creo que el equipo tenía potencial para haber ganado algún que otro punto más. Bueno, el partido de mañana Primero, se juega a las cuatro y media Media hora antes de lo acostumbrado Todos sabemos por qué Por un partido que se juega no sé dónde Dicen que por ahora ¿sí? Dicen que, que, dice que tienen mucha expectación No sé qué. Nosotros a las cuatro y media Jugamos ese partido Declarado Día del Jugador Una reunión que hubo con los socios El pasado lunes se tomó esa decisión De pagar cinco euros Todos socios, abonados y espectadores De De general podemos decir, no abonados, como premio a los futbolistas por el compromiso que están demostrando y por los que han decidido continuar con el club y vamos a ver si podemos, por lo menos, ayudar a pagar la nómina de octubre, que es la que se debe ahora mismo. Pues ya digo, esa decisión fue tomada en una reunión de socios. Y en cuanto al partido, esperando que vuelvan los jugadores lesionados, ya jugó Michael el otro día, Córcole ya está también su ritmo habitual, todavía no ha vuelto Ramiro. No sabemos si lo hará este domingo y todavía queda pendiente de que algún que otro lesionado deje la enfermería que, que va haciendo falta. Y vamos a ver si es suerte. Yo voy a decir un 3-0. Venga, otra goleada. Jesús. ¿Pero dónde está Jesús? Pero Jesús? Bueno, vea Se ha ido vamos, a aprovechar Jesús se, se, no, que, que la don, no, no, que, no Vamos a vamos que, a, que, vamos, a que ir. Yu, yu. ¿Vamos, vamos a seguir, a seguir Con seguir? la porrita Esto es un golpe Gu de estado Guardamar <risa> <risa> <risa> Bueno, no ha pasado nada Le ha dado un apretón no, Emilio no <risa> Emilio Dilo tú El torre vieja ¿Qué es el resultado? Espérate que le dé el papel Ah, bueno Aquí hay un vacío de poder ahora mismo No, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada. Voy a hacerme cargo yo de esto Ah, bueno a Emilio, a a a el Torrevieja que, ¿Qué resultado le ponemos? Dime, moderador Pagán. El Torrevieja, para ti ¿Qué resultadito? Era, me has dicho que era él ¿El partido cuál era, por favor? Pero vamos a ver bueno, El primero bueno, bueno, no era Antonio estoy, Sala Que no, bueno, pues, <risa> vamos, vamos, vale, que, que no puede uno de eso Holines con mortadelo y Filémon. Yo que me había hecho la ilusión de convertir estos minutos como moderador. Vamos, vamos a ver. es que No puede tener una pretensión. No, pero, pero si, vamos a ver. Pues sí. no puede porque está apuntando los resultados y si yo acierto está sí, sí, sí. por. Oye, escucha, Pedro por cierto cómo lleva la morrana. <risa> está impecable chaval. ¿Qué? Entera. No es que no dos picantes. es que Emilio tú no lo sabes la semana pasada entre un dolor de almorrana fue impresionante. Sí. Sí sí. Te, yo yo bueno, lo vi por la radio. Tengo ¿O la viste? No, no, no. Los quejíos, los quejíos. Era una, era una cosa así grande. Sí. Con, los quejíos. Con Canal Push. Sí, muy vascularizada. Bueno, bueno, escuchar. Tengo que aclarar que mi ausencia ha sido debida a que he recibido una llamada para filtrarme cómo va a quedar el Torre Viejas. ¿sí bueno. ¿sí? Eh, yo lo de, eh, es el resultado que yo voy a decir. ¿Cuál has dicho tú, Antonio Sara? 3-0. 3-0. Así que te lo he quitado. No, no era ese <risa> Bueno, gran profesional idea sin duda alguna La de los futbolistas del Torrevieja Con esas dos victorias anteriores Y no, lo voy a decir yo antes de que me lo quitéis 1-0 Bueno ¿Toni? 2-1 Mira ¿Antonio Marí? 2-0 Toma ¿Javier? 4-0 Anda <risa> ¿Emilio? 6-1. Ese es juego para Nadal. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y, ¿Y Pedro no? 15-16. Me queda me queda, queda poquita Te has pasado, ¿eh? Te has pasado. 3-1. Eh, eh, no se ha dicho. Con 7-2. 3-1, no se ha dicho. 3-1. 3-1. Oye, pues también puede ser Hombre. No? Se ha dicho sala 3-0 y en un momento de distracción no le pueden meter uno. Susa. Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar con la porra Torre Vieja, Reino de Navarra, San Antonio, antiguo Porla en San Antonio de balonmano. Antonio Mari, ¿qué contamos? Bueno, contamos con que en Vieja están haciendo bastante daño las lesiones. Eh, Pepe Novelles ha sido la última y vamos hasta la segunda vuelta, nos reaparece con seguridad. Éramos pocos y parió la bola. Sí, y entonces, claro, ahora es cuando se nota Ofa, eh, claro, la La abuela? La escasez de, de plantilla. Entonces, de hecho. Eh, si nos fijamos el Torravieja los primeros tiempos está jugando muy bien pero claro no hay no hay recambio ver, los partidos como duran 60 minutos efectivamente pero... y entonces yo el, el Reino de Navarra ya digo no es el equipo que era pero es un es un gran equipo ¿eh? o sea el, el, el Reino de Navarra eh, ha dejado patrocinarlo Portland pero lo, lo patrocina la Comunidad Foral de Navarra ¿eh? o sea que, ta que tampoco y además es un emblema de sí, de, sí que tampoco de Navarra, de Son, son, son, son monárquicos, Son, ¿no? son, son pobrecicos, sí. Del reino. Sí, no. sí, sí, sí. sí sí pero fíjate que está en la clasificación es algo anecdótico pero está a tiro si se le ganara por casualidad se ponía a dos puntos solamente mm, creo yo eh, ojalá me equivoque pero yo veo muy difícil eh, eh, con los recursos que tiene el equipo ganar hoy ¿eh? uh -huh. y vamos y por supuesto que quiero equivocarme por cierto sí, vamos a hacer hincapié de eso que el partido es hoy a las ocho y media hoy a, a las ocho es... y media también diré sí. que el, el balonmano Torrevieja por iniciativa de la subdelegación de gobierno llevará en las camisetas eh, entre un hombre y una mujer maltrato cero uh -huh. eh, a oh, muy bien es una iniciativa de la subdelegación de gobierno a, a, a afecta a varios equipos Hércules, Elche, El Lucentur y el Torrevieja, concretamente percibe algo económico me imagino el club te imaginan mal Eso, no me vez, digas no tal vez sí. a lo mejor no no además a mí no me campaña. parecería bien exigir nada económico en, en no no no si no es, es. Sino por el asunto en sí que no, no no no no lo digo por lo de las instituciones que no apoyan en absoluto entonces no eh, digo, aquí o sea, a mí cuando veo lo de, ver lo de reino de navarra hace poco veo que que a la rate el gobierno vasco les subvenciona con 300.000 mil euros y eso Y aquí, eh, aquí no. subvenciona al ayuntamiento, eh. No, de, no, demás, pero, vamos. el ayuntamiento, Es el mejor equipo de balonmano de la comunidad, por supuesto. Sí, sí. Estamos a tres minutos y sí. es, medio. Es, increíble, bueno, es, increíble, es, increíble, es, es que increíble que la comunidad valenciana, con los billetes que se gasta sí, sí, en sí, fútbol, sí, sí, sí, en sí. equipos de de alto sí, nivel. Sí. Que siendo el mejor equipo de la Liga Sobal de la Comunidad Valenciana, sí, sí, no tengo sí. un apoyo. Joder, Hombre, Pedro, es que el Torrevieja de que... Comunidad Valenciana co... leche y que le den, yo creo, o 100, 100, Oye, 100, y lo 500, que se han euros. gastado en la se Ocean rasado Pero Pedro, pero todos, ¿eh? El balonmano Cuenca de Castilla-La Mancha, 400.000. Claro, ¿no? ¿no? pues, ¿Y no fíjate nosotros, tú el Torrevisa eh, lo que haría con una ayudita de 200 o 300.000? Aquito... Vamos a ver, esto es lo que es, ¿eh? Pero es que si fuera una comunidad, Antonio, sería bien. Que no tira. Pero es que esta comunidad tira muchos billetes. Sí, sí, nada. Muchos. Desde luego, en el balonmano... El eh. circuito de fórmula uno eh, de los miles de millones oye pedro Antonio yo... Marín que no tenemos tiempo sí. eh ¿cómo qué, cómo vamos a quedar esta noche? bueno ganamos de uno, más uno, Javier más dos más dos pobre Javier lo tenemos ya con la oreja colorada con el teléfono pegado no te preocupes <risa> Emilio más seis hay Campeón. unas orejas de plástico ahora muy buenas ay Emilio ay qué, qué vino te voy a traer muchas gracias Pero... <risa> eh, y esto va por el señor María. va a ser un empatecito oye que, que yo lo firmo ya y yo Antonio Salá. No, este va a beber agua Tony <risa> <risa> Tony ahora verás Tony menos tres y tú vas a comer recortes <risa> Bueno, pues yo voy a decir lo siento, pero es que no me habéis dejado ningún resultado. Bueno, menos una uno. popete, eh. menos, uno. Menos, uno. menos uno, Oye, el Orihuela teto usian raser. ¿Cuándo es? El <risa> pues pueden ser seis metidas y dos sacadas. Bueno, esperad que aunque queda aunque otro resultado. Y no, al final tablas. Al Moradí Irún De división de Norbert. Pero... Rápido, rápido. Ah, hombre, juega en casa, eh, cuidado, sí, eh. Yo voy Mira, a decir más, no más cuatro, Tony. Menos cuatro. Antonio Sala Más tres Antonio Marí Más uno Y recordar que el Vidazoa fue campeón de Europa, ¿eh? Oh, no, no, no, es hombre cierto. Ahora lo dice Javier Es, es cierto, es, es, un, es un histórico, ¿eh? Cierto. Menos dos, dice Javier Emilio ¿Quién lleva de punta el Vidasoa? Luce ¿eh? <risa> Más tres O está ya dicho Está dicho, está dicho Más nueve. Está dicho no, también. No, no quieres ganar. Eso es no loco que lo diga. Más, más cuatro. No, más, más nueve lo has dicho que es más cuatro. Ver, enseguida te has cogido. Nada, nada, Como nada, ganes nada. más nueve. Nada, nada. Pedro. Pues más dos. Oye, recordaros que el próximo miércoles a, tenemos comida, ¿eh? El miércoles que viene. Claro. Comida de empresa. Ah, ¿sí? Sí, sí. En Molins, Pedro en Molins. ¿Pero el miércoles este que viene? Pedro en, sí, Molins? en Molins. Joder, qué semana, no más, qué semana más dura. Hay que ir a Molins. <risa> yo, yo tengo otra el jueves. Yo tengo una el viernes. Sí, pero el viernes creo que no puedes comer carne. Pero ahí vino. ¿Otro, otro? <risa> empiezo, empiezo hoy. Que nos vamos, que nos vamos. ¿Pero ahí vino. Bueno, ¿cómo que te vas? Pues nos vamos ya. Gracias por estar como siempre, en Javier. En os vida, de o sea. pelota, no os perdáis la comida. Pues, Javier, saludo. muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Que paséis, buen fin de semana, el lunes, nos escuchamos de nuevo, adiós.